Mucho, mucho de eso tiene que ver con lo que pasa en el teatro. Hoy mismo, por ejemplo, está precalentando eh, Carne Materna, una obra que se puso hace pocos días y de la que vamos a hablar a la carrera, aunque sea un ratito, este, con una de las protagonistas, con Evangelina de Dios Herrero, que ya está en la otra punta del teléfono. Buenas tardes, Evangelina. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Evangelina por darnos un ratito de tu tiempo. No sé si están ya to, está todo en su lugar, ya están preparadas. Está casi, casi todo listo casi casi, ya estamos. Pero qué, ahora a la tarde van y tienen que poner algún clavo más, pasarle... Mañana, el... mañana terminamos de armar muy todo lo que es la cuestión escenográfica, las luces, la puesta, muy bien, mañana a la mañana. Ma... Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y cómo es ese dele que te dele de la previa, Evangelina? Porque ya la corrieron, la hicieron pasar un par de veces a la obra. ¿Cómo es esa previa? Sí. Eh... Sí, hay mucha expectativa, porque bueno, en este caso vamos a actuar en la sala TKQ, que queda en la calle Sarmiento, 4595, casi esquina Cervantes, es una sala que habló hace poco, y bueno, estamos con, con toda la ansiedad, los nervios y la alegría también de poder estar en esa sala. Che, ¿y la apuesta cuándo fue? No recuerdo exactamente, pero estábamos hablando de el 20 de mayo. El 20 de mayo nosotros estrenamos en la sala TTP, Muy bien. Che, qué bueno que mencionaste lo del espacio TKQ, que es nuevo y que hay que recordarlo antes de que terminemos la conversación. Vamos a hacer un repaso por esos datos que nos tiraste del lugar para que Perfecto. nos aprendamos el caminito, porque seguramente ahí va a haber mucha actividad teatral. Eh, es este, una, una obra como carne materna. ¿Dónde te encontró, Evangelina? Vos estás... Que ¿En la cúspide de la actuación? ¿Recién empezás? Eh, o cómo, ¿Cómo te considerás, digo? Y yo ya tengo un, un camino recorrido, poquito, pero hay un camino. Eh, y bueno, es un grupo grande, somos cuatro actrices en escena. Está Florencia Salvetti Ana Romano, Carmen Manzano y yo como actrices. Y estos forman parte del equipo bueno, la dramaturga, que es Carola Dinardo, eh, William Black, que está en la parte de sonido, Carlos Ruller en la parte de iluminación. Eh, bueno, ya hace más de un año, dos años, nos agarró pandemia, que venimos con esta obra, tuvimos muchos ensayos, ensayos por Zoom, eh, sustituimos el proyecto de esa manera, y bueno, hasta que finalmente pudo estrenarse hace poquito. Sí, y esto de pasar por la virtualidad, eh, como le pasó a tantas y a tantos este, que no querían abandonar sus proyectos, que no querían abandonar el sueño de tener una obra, hoy por hoy vos lo tenés cumplido, lo tienen cumplido con las compañeras, con los compañeros, pero ¿modificó en algo el, eh, el contenido, el ritmo, la forma de la obra, Evangelina? ¿A vos, qué, ¿A vos qué te parece? Y de alguna manera en realidad fue como un desafío para todo el equipo eh, y en cierto modo, sí, sí, modificó la obra, hubo una versión pandémica, sacamos un par de, de escenas eh, en relación a esto de que, bueno, en ese momento cuando estábamos con COVID y había, bueno, muchos casos y había que mantener la distancia, bueno, se modificaron un par de escenas para poder cumplir con eso. Eh, así que sí, de alguna manera, tanto en lo que es ya la dramaturgia hasta nuestro comportamiento en escena como actriz, como personaje, modificó. Lo cual fue un desafío interesante eh, porque te pone, te entrena, ¿no? te, te despierta. Y te, te obliga a una flexibilidad, a un ejercicio, digamos, que por ahí este, no lo habías tenido en cuenta. Sobre todo cuando empiezan a preparar una obra evangelina, uno quiere fijarse los textos, eh, aprenderse los puntos, las marcas de la dirección, lo que obliga a la dramaturgia, pero después este, tenés que... Bueno, no, párate en otro lado o vamos a hacer de otra manera. Eso seguramente genera... Este, bueno, que, que se profesionalicen quienes están sí, ahí, totalmente. seguramente. Evangelina, sí, sí. ¿de qué va Carne Materna? ¿Qué es bueno, esta obra son, que empezaron a pasar el 20 de mayo? Eh, son tres hermanas... Dos de ellas viven en el campo, una en la ciudad. Mi personaje, Clara, eh, tiene una hija y vuelve al campo después de mucho tiempo con su hija a eh, cerrar parte de su historia, de la historia de estas tres hermanas. Y, bueno, eh, más o menos va por ahí, ¿no? A, a, a revelar ciertas cuestiones y a cerrar su historia de vida. A, a, a esto de la historia de vida y de que sean, los personajes sean femeninos, eh, cuatro personajes femeninos, eh, hay, hay una, una cuestión eh, humana, básica, este, que transcurre allí, pero también hay algo de perspectiva, no te digo feminista, pero son todas mujeres, Evangelina. todas mujeres, sí. Hay algo ahí. Eh, esta época se desarrolla más o menos en la época de los 50 en La Pampa, en el campo en el medio de la nada y son estas cuatro mujeres estas tres hermanas, estas cuatro mujeres eh, en la hostilidad de ese clima de esa, de esa realidad tan cruda y todo sucede en una carneada así que sí, hay una cuestión eh, que atraviesa el tiempo y, y que tiene que ver con Con lo que van viviendo las mujeres. Con lo que van viviendo y con la. Y, y, y esta perspectiva, vos la, la ves enca, encaja de alguna manera que, que hoy estemos hablando de esta obra protagonizada por mujeres, la visión de la mujer. La visión además de la mujer eh, co complejizando, porque hablaste del, de un entorno rural y de un entorno urbano, este, eh, encaja de alguna manera, en, hay un engrane de alguna manera en lo que está pasando hoy, el, el 3 de junio, Evangelina, es el séptimo aniversario del Ni Una Menos, ¿hay una aliazón que podemos hacer o es muy tirado de los pelos? No, no, en absoluto, no completamente, esta cuestión de los mandatos que viven las mujeres en familias muy patriarcales, eh, bueno, sí, estas mujeres han sido víctimas de eso y, y cómo lo pueden resolver, ¿no? ¿Cómo se puede resolver, cómo te atraviesa y cómo a veces no tenés escapatoria, no hay escapatoria? por lo menos para quedarse reflexionando, no es que vamos a encontrar una fórmula, una solución en esta obra, pero eh, definitivamente el teatro nos acerca y cómo a la piel, al corazón, este, la temática que se propone desde la dramaturgia. Vos, com ¿qué nota te pones, Evangelina, a vos y qué nota le pones a los compañeros de carne materna? Digo porque hay eh, una trup ahí, ¿eh? ¿En qué? Yo le pongo eh, la nota más alta a mis compañeros, a todos. ¿Y en, la, en lo propio? ¿Cómo andamos? En el es? propio. Eh, bueno, también. Le voy a poner bien, una nota alta. Un 8. Ah, sí, sí. Negociamos un 8, dale. Negocio un 8 por, por humildad, ¿viste? Está bien, está bien, está ah. perfecto. Me parece que si, to si todavía andás por ahí, es que las compañeras y compañeros te tienen, te tienen con un 10, Evangelina. Sí, <risa> no, bueno. Es un montón. Eh, es de... Un montón, pero sí hay algo que, que es real y es que todos dimos lo mejor de nosotros y el mayor de los compromisos para que este proyecto vea la luz y para que el público quede conforme con lo que ve y para que el mensaje llegue. Sí, y, y bueno, son cosas fuertes, ¿viste? A las personas que por ahí no, le, no les va el teatro o no lo conocen todavía, les vamos a volver a recomendar que pierdan la virginidad de ir a sentarse y a, a, y a no especular, poner el, el cuero ahí que lo que va a pasar adelante... Eh, es algo sumamente importante, interesante, artístico, pero además eh, en donde está circulando sangre humana, nada más y nada Al menos. Cual. Che Y Evangelina, ¿cómo es laburar? Porque la actuación es una cosa, pero acá hay producción y dirección colectiva. ¿Cómo es laburar en este, en este mundo de la dirección colectiva? Y bueno, es como... Es... Eso, eh, ampliar la perspectiva y poder eh, salirse de uno en pos del proyecto y los intereses de todos, que todos quedemos conformes, hay que, hay que acordar y, bueno, lo hemos logrado, hemos quedado muy conformes con, con el trabajo. Es difícil y es algo nuevo también para, para mí. Yo siempre, en todo... Eh, Siempre tuve algún director, siempre tuve director en todos los proyectos con los que estuve. Esta es la primera vez en la que me encuentro en un proyecto donde, bueno, eh, hay que colaborar. Che, porque... y, y en esto tuvieron que ver seguramente Carola Dinardo y Juana Manzano, este, digo, eh, acompañando. Carola escribe la dramaturgia y, y, y, y con Juana hacen asistencia de dirección cómo, cómo eh, no le pongamos nota a ellas, pero este, eh, sirvió el también laburo tiene de ellas... También tienen nota alta, ¿eh? También tienen nota alta, más vale. <ríe> sí, también tienen nota o sea, alta. ¿Y no, te es... sirvió el laburo de ellas para, para poder...? Eh... Por supuesto, sí, porque es la mirada de afuera, ¿no? Uno por ahí pierde un poco esto, la perspectiva, y hay que, hay que ampliarla, uno está en escena y poner cuerpo, pero hay toda una mirada afuera de cosas que por ahí a uno se le escapan, y bueno, ellas estaban... Ahí súper atentas al pie del cañón de todo lo que sucedía, de lo que funcionaba y de lo que no funcionaba para modificar o mejorar Muy bien. en el equipo. Muy bien, muy bien. Eh, letra y música original de La Pampa con Roberto y Federico Camiletti. Está William Blake que ya lo mencionaste, colaborando con el sonido, la iluminación de Carlos Ruggero. La verdad es que creo que eh, no, se está, no hay mucho ruido, sino que hay en serio muchas nueces que se van a estar moviendo en el, en el seno de TKQ, este lugar en la esquina de Sarmiento y Cervantes que estamos recomendando para que este sábado y domingo se puedan ir a enfrentar, se puedan ir a, a vibrar con carne materna. Estamos hablando con una de las protagonistas. Evangelina, ¿a qué hora el sábado y el domingo en TKQ? 20 horas. La función. ¿Cómo hacemos para Con conseguir la entrada? El... Y la entrada tiene un costo de 800 pesos. Bueno, pero ahí, ahí, ahí ¿podemos eh, conseguirlas antes o vamos hasta ahí y, y ya está? Se puede hacer reserva y si no, se pueden acercar a la sala. sin sí, no hay ningún inconveniente. Muy bien. Estoy compartiendo ahora mismo, Evangelina, desde la página de Carne Materna en el Facebook, este, el flyer de esta obra. Eh, espero que, van a, que se les va a llenar la esquina de bosta, Evangelina, eh, sí, sí. Este, en este par de encuentros, y que seguramente van a encontrar que la obra con el correr va a ir sacando unos brillos que todavía no descubriste ni vos, Evangelina. <risa> <risa> Pero bueno, bueno gracias. gracias a vos y Merde, Merde, para todos, un, un cariño al, al mundo del teatro, Evangelina, gracias. Vale, gracias, nos esperamos. Chau, chau. Dale, chau. Ahí está una de las protagonistas, ¿sí? la actriz Evangelina de Dios Herrero, que.